Morgen op de radiojura de Sabadell. Mooie wonen in Spanje. Sien jullie morgen goedis. Pim Pam Pum. Aan programma de música combative van Radio Trama. Arranca el pim pam pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinadé del Casal Independentista i Popular Can Capablanca. Seu de Radio Trama, la Ràdio Trama, de Ràdio Lluwe de Sabadell, que een setman a meso al boi millor del panorama musical de la Mà del Pim Pam Pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 514 i que amb tanta ilusió i tanta passió fem per a tots vosaltres. Avui portem un programa especial amb entrevista i presentació de Cantando las 40, el nou treball la nostra amic Erpizu, el geni del flamencore. Erpizu és un ànima lliure, és un cant solidari i és una pura rebelia. Arpizu neix a Chiclana de la Frontera a Cádiz al 1983. Trabaja a l'obra espaleta, encufrado i ferruvalle. Ha participat en diferents centres socials ocupats zoals el CSOA Eureka en el CSOA La Ratonera. Actualment forma part del col·lectiu Bandera Negra de Cádiz Cádiz Libertaria. Arpizu canta, toca la guitarra i la bateria. Ha participat durant deu anys a la Rebeca Puesta i porta en de band en solitari el seu projecte de flamencore. Siempre s'ha mostrat solidari amb les causes justes i ha participat en innombrables concerts en solidaritat amb represaliades i amb campanyes per a la justícia social. En Solidaria ha publicat quatre treballs i avui presentem el 5è. El 2017 sortà a la llum flamencora el seu album de debut. Al 2018 va publicar A tiro hecho, el seu segon àlbum. Al 2019 continúa publicando al Sutter Se Trabal titulado El enemigo en casa. Al 2022 publica La telaraña Tejiendo redes. Y aquí 2025 torna a la carga a un nuevo álbum que has cantando las 40 y que hoy podremos escultar íntegramente y en exclusiva. Muchas gracias, Pizu, por estar hoy en directo para Radio Rayotrama participando en el Pim Pam Pum. Bienvenida a tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buena familia. Encantado de, de estar con vos otra vez más. ¿Qué ganas teníamos? Sí, yo también, un montón, un montón, <risa> la verdad Y eso ya te digo, que tenía unas ganas de, de escuchar por lo menos que no pueda estar con vosotros Pero prontito ya nos veremos seguro. ¿Qué más quisiéramos, que, estu que, est que estuvieses aquí? Bueno, cuando suba a ver si da la ocasión y, y eso, por lo menos hago una visita, ¿sabes? Y tanto eh, que ya sí te digo, ¿Y Montamos que siente... algo, algo montamos Y tanto que sí, Esperando, sí. esperándote estamos Ya os, cuento, os contaré luego el proyecto, ya que estoy ya por ahí organizando por van por y alrededor. ¿eh? Qué guay, qué guay. Vale. Fantástico, Pizu. Muy bien, Pizu. Pues buenas. Eh, empezamos buenas. con la entrevista un poquito. Yo soy la Asadi y no nos conocemos. <ríe> soy nueva en el pim pam pum. <ríe> pues bueno, primero de todo, eh, hemos sabido que has tenido algunos problemillas de salud y queríamos saber qué te ha pasado eh, y sobre todo cómo te encuentras, cómo estás. Pues mira, resulta que os cuento un poquito todo, que mm. hace como unos tres, unos tres años, cinco, decidí de, de trabajar por, por mi cuenta en la obra, harto ya un poco de, mm. de jefe y de todo. Mm. Y <coughs> decidí con un colega trabajar por mi cuenta en la obra, ¿verdad? pero que, que si te digo que nunca hemos trabajado para nadie que, que vaya a especular ni, ni nada, ¿sabes? Mm -hmm. Que cobrábamos lo, lo mínimo, gente de barrio y. y y como sabéis aquí darse de alta autónomo pues era patizar y nosotros ya te digo que que currábamos a la gente humilde humilde y no, claro. no cobrábamos la hora no. y resulta que hace unos tres meses pues me salieron dos do etnias mm. y <ríe> eso me vi ahí sin nada sin, ya te digo tampoco esperaba un ingreso mínimo pero por lo menos de asuntos sociales por lo menos aunque sea alimento o algo claro pero mm. me he visto ahí, vamos de Con, con nada, vamos, desamparado. Claro. la última A la última palabra Claro, y ya te digo eh, No sé, que por lo menos me esperaba Aunque sea una mínima de Yo qué sé, un arco ¿sabes? Porque, ya te digo, yo tengo Un terrenillo que, que yo eso Me, me lo compré emigrando fuera mm. Que de ahí está la canción de <ríe> Para abajo flechado sí. <ríe> y, y eso que Me decía de Asuntos Sociales, como tengo Un terrenillo, pues, porque no me pertenece Nada Qué cabrones ah, que lo ves. Qué, bien, qué bien Claro, como que a mí me lo has regalado listos. algo, pero bueno. Sí, sí, sí. sí exacto, claro. Ya, ya te digo, gracias a la, a la solidaridad de, de la gente que me ha que es algo que me ha pasado que no sé describirlo de con palabras, ya lo haré cantando, que es la mejor forma que, que se hace. Sí, sí. Vale, pues empezaremos a desgranar una a una todas y cada una de las perlas de las que consta este nuevo trabajo titulado Cantando las 40, La primera canción se llama Nada por ella. ¿De qué trata, Pizú? Pues Nada por ella eh, refleja un poquillo eh, o voy cantando el odio que le tengo al Estado Español, uh -huh. <risa> Y ahí voy inventando, por lo menos desde que tengo uso de razón y eh, es como lo siento, ¿sabes? Ahí voy explicando también que, por ejemplo, tengo un, una prima, como, como, como dice ahí, ¿sabes? Que Que decimos a toda la familia, mi tía, que te voy a seguir diciendo que tenemos una prima robada. <risa> y como tantas cosas que se ha leído, como digo, es... Eh, <coughs> ya te digo que eh, es el odio que le tengo a, <risa> al Estado español. Muy bien. Y la segunda canción es Cierra por Fuera. ¿Qué nos puedes explicar de este tema? Pues la de Cierra por Fuera va un poco también porque, la verdad, eh, por, por toda la gente o la gente que, que, me, que me llama, ¿sabes? Para tocar en algunos sitios o algún evento, y, y se cree que con el dinero todo, todos somos iguales. Y, uh -huh. y conmigo en han y con un muro de, de piedra opcionera, como digo yo. <risa> ver, y ponen eh, ahí el logo del, de la ayuntaca, ¿no? De turno. Claro. Y voy pues, también pues, reflejando eso, que para mí, por ejemplo, que suelo tocar, por ejemplo, también afuera de las prisiones, ¿no? Pues eh, sería para mí, yo qué sé, algo in incompatible de cobrar un dinero cantándole a preso. O a, que viene cruzando el estrecho, ¿sabes? Y bueno, pues es mi forma de, de verlo, ¿sabes? Y tanto. Y decirle también desde aquí un mensaje a la peña que valoro mucho mi tiempo y que no me llamen para pa concierto que colabore el ayuntamiento, que, ¿vale? que creo que lo dejo claro en las canciones. Pero me, me siguen llamando y ofreciendo pasta y diciendo, pero, pero sigo como rechazar esto todo tú solo. Y digo, bueno, pues todo el mundo no somos igual Y tanto. Ser consecuente con, claro. con los ideales, ¿no? De uno. Claro. Yo siempre lo digo, que hay que ser consecuente con, con lo que se canta. Uh -huh. Y si no lo llevo a la práctica, de, de nada vale. Por lo menos así lo veo. Claro. Qué grande. Pues, que eres. A, a, aparte de, de cantar, ya sabéis cómo soy, que me gusta de estar involucrado, organizando cosas uh -huh. y haciendo siempre. eventos y, y participando. ¿sabes? Siempre. Muy bien, pues con nada, con, con nada por ella y cierra por fuera y con el pizu, arranca el pim pam. pum España se rompe, de risa me parto, que explote reviente, que lo hagan mil cayos, mil cayos de mierda, con la toga negra, secuestra tu vida, pon la te condena. Si los fachas alteran los maderos ni se inquietan, porque son niños padres familiares que protestan. Tu patria de barro otra de tiempo de cuneta, la herida abierta recate a la banca, desaucian persona, piden que se propia puta de pistola. tan guerrera, que misma no tocan, siempre fue flamenca, nunca fue española. La gente que cuelga barcones, bandera, colgarse del cuello, pero de una cuerda nación de facita, pedrada de iglesia, que quiere que diga, si nunca yo ascendio nada por ella. ¿Cómo te voy a querer? ¿Cómo te voy a venerar? Si los toros siguen siendo vuestra fiesta nacional. ¿Cómo te voy a querer? ¿Cómo no me van a fodar? Si el terrorismo machista mata más que día? ¿Cómo te voy a querer? ¿Cómo no te voy a odiar? Si sé que tengo una prima que por moja fue robar. ¿Cómo te voy a querer? Claro que me estás Si mandaste una tanqueta aquí en la huelga del Meta. Y hace tiempo que canté sin faltarle La verdad que la puta monarquía y era una mafia real Hace tiempo denuncié que aunque no me se cadea Que mucha comisaría se tortura y te da igual Hace tiempo renuncié a tu circo electoral Tengo las ideas claras desde que ya era un chaval Porque tanto de creer que en la cárcel puede dar Que se cierra una persona por una letra de rap. Grito una vez más que no tengo miedo para romper tu paz, ya que estoy de nuevo, si me ves callar, y es porque ik Querido o een baan vinden, tocaría la puerta geen geld. si wilde een baan vinden, maar ik had geen geld. Ik wilde een baan vinden, maar ik had y hubiéramos Ik een grupo pop Si hubiese querido de ganar dinero Yo hubiera matado a mi corazón negro Si hubiese querido de ganar dinero Nunca me caría el puco flamenco Si hubiese querido de ganar dinero No le cantaría al que le falta un pulsero oh, no. Claro que todo no vale más velito y no soy yo no primo de nadie confundido. Si te crees que tienes tu mi llave te repito, que mi gran tesoro mi mesa que mi mesa es se niega, se cerrará, en tu cara la puerta no comprará, mi ruido no también. Me porta un monte de mierda nos abrirá, así que tierra por fuera se cerrara. en tu cara la puerta lo comprará, mi ruido no tan venta, no pirona, me porta un monte de mierda, no abrirá, así que tierra por fuera, así que tierra por fuera, así que tierra por fuera, así que tierra por fuera. De mierda se Ferrara, en tu cara la puerta nos doplara, mi ruido no tormenta, no tirona, me corto un monte de mierda, no abrirá, así que cierra por fuera, así que cierra por fuera, así que cierra por fuera. Buah. Bueno, aquí estábamos fuera de micros charlando un rato. Estábamos con el pizzo ahora... nos estamos poniendo al día, claro que sí. <ríe> sí, sí. Ahora han sonado la... los dos primeros temas del disco. Eh, nada por ella y cierra por fuera. Excelente inicio de programa. Sí, con sí, con el, la presentación del disco Cantando a las 40. Venga, vamos, seguimos con la entrevista. Explícanos cómo es que se ha creado una caja de resistencia en motivo de tu larga baja por motivos médicos. ¿Qué, qué nos puedes contar de eso? Pues mira, os cuento un poco. Uh, resulta que, como os he contado antes, como pues, caí enfermo así, mm. y soy una persona que, que cuando me pasa algo malo, pues, pues me, me pasa las cosas en cadena. Mm. Y, y también, pues me cuesta mucho pedir ayuda, ¿sabes? Que sí que la pido, pero a lo primero, pues me cuesta. Claro. Mm. Y entonces, pues yo vivo, por ejemplo, aquí con, con placa solar en el campo, eh, y pues, total, que se me. Se me jodió la batería, le inversó todo en una pasta, la, la bomba del pozo, el generador, yo no sé cuántas cosas. Y me pongo, no paro hasta mañana. Hostia, tío. Y, ¡Pichaste y mi mierda, tío! Claro. Y mi hermano, Xavi, mi hermano mayor, de, del colectivo bandera Negra, que de aquí le mando un abrazo grandísimo, y Carmen, pues de ellos salió y hicieron como un cross sin para... Ya te digo, que a mí me, me cuesta la misma vida, ¿sabes? Pero como he dicho antes, mientras no, no estábamos en una antena, que, que tengo que aprender a recibir, ¿cómo me dice. Y tanto. Claro. Y, y ya te digo, pues lo hizo el crowdfunding así para pa intentar desarmar de cable y para mí eso, yo qué pues, sé, es, es, es algo que, que ya te digo, no, no podría describir con palabras porque me han hecho adorar, reírme, lo que sé, un, un subirón enorme mientras estaba aquí casi un día, ¿sabes? Y tanto. Ya te digo, pero muy hombre, duro. Eso... Tiene que haber sido muy duro, Pizu. Sí, para mí, la verdad que sí. La verdad que sí. Me falta, como sabe ya la, la lucha de calle, mi, mi activismo mi militancia. ¿Sabes? Lo son mucho, mucho en falta. Claro. Porque sí, en redes se puede hacer algo, sí, pero ya sabéis que lo mío es de calle. Por eso el flamenco sí. es, es calle, ¿sabes? Es calle, barrio y, y campo. Es en persona. <risa> o sea, Muy bien. También se han organizado eventos solidarios para echarte un cable debido al problema que has tenido. ¿Dónde se organizaron y en qué consistieron, Pizu? Pues mira, se han organizado eh, en Largasroba Negra, en Badajoz, en, en el CCO La Muela también, en el CCO Cazablanca de Murcia, en Valencia también... Eh, la, en el Centro Social tejedora en Madrid, en Barcelona la Trencalo, mm. en Mallorca, en León. Bueno, <ríe> hasta pasada. que he dicho ya, hace poco me hablaron unos colegas de Castellón para montarme un evento y digo, ya está, hombre, ya, destinarlo a otro caso, <ríe> destinarlo a otro caso, que pero trabajan más, ¿eh, hombre. Ya, ya no hagáis más eventos por mí, ¿no? De <ríe> di eso, digo, destinarlo ya a otro lado que… Qué bestia. Pero ya te digo, ha hecho algo, de pues sé, eh, que jamás me imagino ya ¿sabes? Qué guapo. Sí. ¿Y, qué, digo, ¿eh? y de lo que se hizo, ¿qué, qué actividades destacarías? y ¿Tal concierto o tal charla? o ¿Qué se hizo o, que tú digas? Eso fue increíble. O, no sé, es que a mí, como me gusta acompañar también de la sala alguna actividad cuando hay, por ejemplo, en el Centro Social de la Negra, en Badajoz, pues, para mí en, en mi segunda casa también, no que, que la, las otras también, pero con... Con ella tengo un... Sí, siempre vas Otra por ahí. La profesión porque organizamos bastantes cosas a lo largo del año, participo, ¿no? Y la verdad es que, que, que eso, que me encanta que haya alguna salida, de, ¿sabes? Un trasfondo, no sea nada más que la fiesta, nada más. Uh -huh. Qué guay. Eso siempre me, me ha gustado y me gustará. Creo que, que la lucha y la, la fiesta pueden ir de la mano, ¿sabes? Uh -huh. ¿Y cómo valoras que la gente se haya volcado para ayudarte en un momento tan duro como el que ya te ha tocado vivir? Bah, Hugo, pues ya te digo que con palabras no sabría decirte ahora mismo, yo lo digo que les hago la ola mil veces, pero <risa> ya, ya se lo hago les le da veras gracia cantando, porque es la mejor forma de, de que se no soy... indanto. De, de expresarme muy bien hablando, ¿sabes? Seguro que vas a tener oportunidad de ir a todos esos lugares y a poner los patas arriba con tu flamencore. Y agradecer. Sí. Sí. La, la, mi idea es eso. Voy a empezar a tocar primero que nada donde están en su evento para ayudarme. Qué bien, ¿sabes? qué bien. Qué vamos a hacer todo por una lo, buena todo gira te va de... a salir, sí. por lo que has dicho antes. Madre mía. Sí. Sí, pero todos los eventos vamos, van a ser benéficos para otro caso, algún caso represivo, o anticarcelario o lo que sea, ¿sabes? Que... Qué guay, ahí, ahí. Sí, haciendo ha, claro, haciendo claro, girar claro. La, la rueda de solidaridad. Claro, claro, claro, hay que ser así. Muy bien. Pues por nosotras, nosotros, mañana por vosotras. es así. Y tanto. Que Pues vamos a por un par de temas más de Pizu y este Cantando las 40. Ahora vienen Deseando que llegue y Del río hasta el mar. ¿De qué tratan estos dos temas y qué te ha impulsado a crearlos? Bueno, mira, deseando que llegue. Fue eh, pues también porque hace tiempo eh, el grupo de RAN, no somos tu rollo, ¿no? ¿Mm. que son mis hermanitas también, que están, son de aquí de Sevilla, pero viven ahí en por Barcelona. Sí, y, les conocemos. ¿Mm. Claro. Muy buena hace peña. Tiempo, hace tiempo me dijeron de hacer un temilla en común y digo, venga, vamos a ello. Y pues, entonces intenté un poquillo adaptarme ya a los que escuché el tema, pues, lo verdad, es mi, hago mis pinitos rapeando, entre comillas. <risa> Rapeas, o ¿eh? Hago ahí un par de registros de voces, porque eso sí que me gusta. Hacer voces distintas me, mm. es algo que me, que me gusta. Pero eso sí, per de, sin perder la, la esencia de, del flamenco ¿sabes? Sí, sí. Al final, ahí, la ha rabia ahí. Qued y... Ha quedado muy guapo, Pizu. Sí. Ha quedado muy chulo. O sea, la verdad es que me ha gustado mucho la, la experiencia. No, nunca había cantado así de esa forma, pero... Que no, no me cierro nada, ¿sabes? Sin perder mi, mi esencia, digamos, de flamencores, pero... Claro que sí, explorando, que no. explorando. Claro, claro, claro. <risa> Qué guay. Claro, hay, hay que abrir el abanico. Ahí, sí, sí. Y la otra es del, del río hasta el mar. Pues la del río hasta el mar, pues... Aparte de contar, bueno, todo, lo, todo el odio y todo, que, que, o todo el asco de, de, de género genista, uh -huh. pues también voy contando un poco que, aunque estemos lejos, algo podemos hacer, ¿sabes? Que sí, que, que a lo mejor es muy poquito Pero bueno, nosotros aquí con el colectivo Nos ponemos etiquetes En Carrefour o en otro centro Y si de 100 personas a 12 dan la vuelta Pues es una pequeña victoria Y tanto ¿Sabes? Y lo, Yo lo, por lo menos lo, lo percibo así El boicot funciona también Aunque no te de, creas que no a nivel mundial Patrocinadores de, de la selección israelí Se han quitado del medio Y, y yo creo que que podemos hacer algo, aunque sea poquillo. Uh -huh. Claro que sí. También hemos hecho eventos aquí con el colectivo para mandar dinero directo a Gaza. Eh, estuvimos también organizando en la Trencaló, ahí en, en Sanipoli, un evento el año pasado con todas las compas de tejido combativo. También sacamos un buen para ayudar a las compañeras y compañeros de Palestina. Pero sea, lo que quiero reflejar también, aparte del odio, eh, que algo podemos hacer. Se uh -huh. puede hacer. Muy bien, pues con estos dos temas seguimos aquí cantando las 40. ¡Vámonos! Mira como toda cosa vuelve lo que de antes, cuando nace mal parido, paseando por la calle, en la tierra sin recursos, sigue los juegos del hambre, a la población sin dinero. Nadie va a ayudarle, sigue la guerra de piedra contra bala, contra tanque mientras casi todo el mundo mira para atraparte, te robando tus derechos, de tu casa van a chate. Ellos viven como reyes, tú sigues sin rebelte. Viva la buena gente, que sueña un mundo nuevo, que piensa diferente y lucha por ello. Viva la buena gente. Que sueña un mundo nuevo, que piensa diferente, ilustra por ello Señorito con tractores, con carretera corta Si tú y hacemos lo mismo, nos quitas la libertad Una vieja facha mierda que no para de gritar, odio su puta bandera y al orgullo nacional Con 40 primavera sigo portándome más Que el muñejo de rada, se enfadar verme pasar Seguimos nuestro camino porque mucho nuestro apoyo Aquí están cantando el piso, u no somos tu rollo Viva la buena gente, no, que sueña yo, un mundo no, nuevo no, Que piensa, que piensa diferente y lucha por ello, por ello. y va la buena gente ¡Que, que sueña un mundo nuevo Que piensa diferente, me lucha por allá. Hey, no sabemos dónde vas, pero vamos contigo. Ejemplo de lucha, luz, si usted sigue vivo, es Magolman, Rosa Luxemburgo. Si no conoces tu pasado, te condena en el, el futuro. futuro. Quardan las calles, cardas las cerdas, cardan los jueces y todo eso mierda. Ojalá que se muera, el que lleva sí. uniforme, que viva la gente que piensa. Vamos pa' allá contra toda autoridad, contra el poder, poder Estado criminal. Estamos del lado de las que lucharon nunca Doblegaron, quisieron callar Calcerá y libre será, todo algún día nos llegará. Huir jamás ya caerá. El miedo, el miedo de, de bando va a cambiar. Aunque nos detengan o nos maten, la lucha continuará. Y no hay nada que perder, solo nos quedará lucha? luchar. Nos han robado tanto que nos quitaron el miedo. Por muchos que lo intenten, no me oh, pienso doblegar. Rebeldes anarcas que luchan por la igualdad, creando un mundo nuevo lleno de sororidad. Que viva la gente, que curra a todos etiosana y que, que no tira la toalla, pase aunque pase necesidad. Al algún día todo al verá al algún día todo al verá al arderá, algún día todo al verá arderá, arderá, arderá, arderá. no me vi a rodilla junto no le va. La copeta carga, siempre la llevaré, cantando le miré, que moriré de pie contra la autoridad, Chico, me rebelé. Albera, and algún día todo verá, andera, andera, algún día todo verá, andera. andera, andera, algún día todo verá.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 está pasando, pasan Palestina. ya no tiene nombre nombre que poner se me queda corto lo de genocida se me queda corto el odio hacia Israel no quedan recursos, ni a peda comida ni un churro seguro donde se te viento lleno de escombros, gaza destruida vídeos que me pongo que son capa de ver los yanquis dan armamento Europa guarda silencio ya se sabe A ver kenten, het cuento, que op plof, het is al op plof, het is al la sirena, la is al al bombardeo, si het is al op De rio a tal mar, de rio a tal mar, viva Palestina, fina ventera. De rio a tal mar, de rio a tal mar, viva Palestina, finalmente ventera. De rio a tal mar, de rio a tal mar, viva Palestina, finalmente ventera. De río a tal mar, de río a tal mar, viva Palestina, desde la distancia y aunque estemos lejos, damos nuestro apoyo algo se puede hacer hacemos pancarta boicote los comercios y alguna pintada en una pared manifestaciones pidiendo al gobierno Que las relaciones rompan una vez, ya se cuentan miles por miles de muertos. Ese olismo usa abuso de poder, los yanquis dan armamento. Europa guarda silencio, ya sabemos al final del cuento, que solo el pueblo salva al pueblo, que se escucha ya la sirena, está comiendo ya el bombardeo. Si yo siento yo rabia y pena, de liefde. Als y que se dan ya ik de liefde. Als ik je de liefde. Als ik je zie, dan Grande Pizu, poniendo voz y guitarra a la revolución. Seguimos con la entrevista, hablemos ahora de este nuevo trabajo que hoy nos presentas. ¿Cómo y cuándo se empezó a fraguar este cantando a las 40? Claro, que eso fue el año pasado, que ya tenía yo todos los temas y todo embereado, y en octubre, eh, a finales de octubre lo grabé, y justo a las dos semanas ahí me pasó esto de, de la genia y de con la salud. Sí y entonces pues eh, mi idea era verlo presentado y todo antes del año pero como ha salido la cosa así pues por pues, ejemplo, eh, como vi que eh, no sé si son antenas o no pero que ya estoy tengo cinco o seis temas de del disco siguiente así que esto no para esto no para claro que sí que no para el mí, core no, para morir ahí ahí y por qué lo has titulado cantando las 40? por qué el nombre pues cantando las 40 lo titulo así porque aparte de, de cumplir 40 guacate ya pues, <risa> pues, pues, pues, pues también cantando las 40 No sé si ahí, pero aquí por lo menos Es una forma de, de decirte las cosas a la cara sí. o, o cantarte, yo creo que, que es a nivel Sí, también cantado, se usa no sé, sí. La, sí, sí. la expresión es fase sí, popular. Y en, y Entonces va con el doble sentido ahí Porque eso, he es cumplido 40 primavera ya. 42, ¿no? Bueno, 41... Bueno, ah, pues sí, ya 41, lo que pasa es que cuando, cuando lo iba a hacer tenía 40. 40. <risa> es que bueno. yo soy del 93, dije, sí, los cálculos sí. los tengo... Sí, sí, sí. Bueno. sí. Ya voy a cumplir este año 42. 42. Cantas una más, claro que sí. sí. <risa> Muy bien. Pero vamos, yo te digo, con un montón de ganas y de fuerza que, ya te digo, mientras la salud me deje yo voy a seguir haciendo música. Claro que sí, dándole caña. O ruido, como quieran llamarle. <risa> Genial, pues que Vamos con dos temas más de tu nuevo trabajo eh, A continuación escucharemos Como en casa ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de, o qué destacarías de esta? Mira, como en casa es Mi, o mi forma de agradecer O meto a ustedes también en esta cosa ¿verdad? Pero de agradecer, digamos A, a toda la peña ahí Que, que está finca en Cataluña eh, que Cada vez que estuvo que Una flipada ¿Y parlas en catalán? Voy aprendiendo. <risa> <risa> y, casi, lo, casi lo pillas, ¿eh? Ya, claro, ya, ya sabéis que a mí el castellano me, me cuesta hablar, ¿lo sabes? Hoy que habla andaluz. Lo no hagas en que, un perfecto andaluz. Vaya. Claro, hago un perfecto andaluz. Y eso, mi castellano me, me cuesta mucho. Y ahí en la canción he me metido dos o tres frases en catalán con, ya te digo, que pido perdón, pero lo he hecho con todo mi, mi, mi cariño del mundo, ¿sabes? Con todo mi corazón. ¿Qué viva, Esta canela. Sí, y, y como he dicho antes fuera de antena, que, que para mí el, el salto que, o que fue ahí cuando fui a tocar a la Atene de Barbera eso fue tremendo. ¿no? Cuando a mí me dijiste, hemos tenido que ir por más bebida, yo no sé qué, y digo, ¿esto qué es? <risa> Se nos acaban de poner los peros como escarpias sí, ahora mismo. Sí, ya te digo, digo para mí es, yo qué sé, es, no, lo, como lo mejor que escribo pues, es cantándolo. ¿Sabes? Pero que, que eso, es, es mi segunda casa. Desde que fui la primera vez, además he tenido ningún problema, todos son muestras de cariño, afecto, ¿sabes? También como me dice, creo que o me lo he ganado poquito a poco, ¿sabes? De, con mi constancia mi militancia y, y, tanto. y ¿sabes? Y que me tendréis ahí, vamos, hasta que la fuerza me sigue siendo tu casa. Claro, tanto, claro. ya, ya tenemos y... ganas de que vuelvas por el Ateneo vale Algún día volveré, habrá que montar algo ahí, más. Y tanto, vale, sí, sí, sí. y tanto. Cu cuenta con Olé. ello. Sí, sí, lo tengo, lo tengo ahí. Vale, y, y la otra que escucharemos así del tirón, después de como en casa, va a ser... Pues va a ser que no. ¿Qué nos dices de esta? Pues va a ser que no va de... de... ¿Cómo lo llamamos aquí? <risa> va de... De eso que... Yo con mi María voy al fin del mundo, ¿sí? <risa> Ajá, amigo. claro, claro. Y como, como me va bien la, y la canción, dice: Pues va a ser que no, no sé si es que no voy a llegar a viejo o que no lo voy a dejar. Ya lo dejo a ustedes que, le, que lo interpretéis. Pero eh, la verdad, que la, no sé, yo si dice otra vez: que no suelo escribir las canciones, ¿sabes? ¿eh? Nunca te, sa te salen. O sea, que no las escribo en papel. Mm la las memorizo, las memorizo y os hablo de los cinco discos aparte que ya sabéis que, que una vez envié casi diez temas de que no tengo ahí grabado, Tú no tienes libreta no y no no tengo y aparte con Rebeca puesta tampoco que no tengo no tengo libreta bueno la libreta nada más que para la lista interminable ya sabéis. <risa> oh que viene oh buena es buena eso sabera. es un temazo <risa> pero eso que me funciona bien hago ejercicios también mentales de memorito, como fumo tanto también Pues me viene bien de memorizar los temas y como lo llevo bien me funciona, pues... pues tío, mi, médico, mi médico dice que soy un caso especial que contra, más fumo, <risa> más, contra más fumo, más recuerdo. <risa> es al revés, ¿no? Al revés, al revés, al revés. Pero Muy bien, bueno, ahí lo, veo, ahí lo veo. Y también es la primera vez también que he metido un, un trozo de rig y también... Olé, ahí, olé, grande! Sí, y eso, innovando un poquillo y... Sin sí, perder como digo mi, mi estilo nunca, pero. Ahí Hola, rap, riggy flamencore, estás ahí que te sales, ¿eh, Pizú? Ole, ole, ole. Claro y, que sí. Y bueno, también compongo carnaval, aunque no te haya dicho. Bueno, <risa> yo, yo creo que tú lo sabes, pero. Sí, las chirigotas. chirigotas. Sí, sí, yo los chirigotas. Compongo lo que es carnaval callejero, que se llama obligado. <risa> no, no, que, que me encanta también porque también me hace bailarme un poco y hace. Y el carnaval es. Es algo también que hoy en día te puedes cagar los muertos abascados, desearles un... su <risa> y, no, y no pasa nada. No sé, pero... Y es correcto. Claro, claro, pero que, que parece que todo vale. Y todo es digo, porque ¿por 100 me siento yo? Bolero? Y también con, con la ironía, también, que es lo que se trata el carnaval y, y haciendo humor, que me gusta también. Qué guay, qué guay. ¿Cómo eh, nos gusta saber de, de todos claro, estos proyectos? Que, por cierto, hablando de proyectos, pues os quería comentar que estoy preparando también un podcast. ¿Ah, vale ¿sí? qué no jodas. Así. Sí, sí, lo digo aquí en Primicia Eh, pues para trama ¿eh? Sí, bueno, eso para hacerlo a lo mejor una vez al medio o dos Pero no enfocado en la música muy poco Sino más en, en temas antirrepresivos, anticarcelarios eh, Estoy en contacto también con colectivos eh, anticarcelarios de, de, de Chile, de Uruguay, de Argentina, ¿sabes? De hablar un poco de los centros sociales, entrevistar a centros sociales eh, Anunciar cuando hay desahucio o que no sé. Ya ves. Pero algo así político. ¿Qué? ¡Qué Ma maravilla! ¡Madre mía! ¡Qué, qué pasada! Cuántas sí. cosas que haces, tío. Bueno, yo flipo, ¿eh? O sea, tienes que tener una vitalidad para pa poder llegar a todo eso. ¡Qué ojo, ¿eh? Es que me, eh! Me hace sentirme vivo. Claro. Me hace sentirme vivo. Digo. Eh, es que es mi vida. Es mi, es mi puta vida. ¡Qué guay! Y qué guay, y qué guay, y qué guay que nos la cantes. Vamos a escuchar ese, ese par de temas. Seguimos en el Pim Pam pum especial con el Pizu. Vamos. Ya voy volando, ya voy para arriba. Que en Cataluña tengo familia que no de sangre pero sí de vida. De revería, ya como vuelo, serte la mía. Cuidado con lo que hablan Lo que hablan de mi hermano Soy directo en lo fierto. Con este tema te asaco. Me siento como en mi casa. Cuando piso un pie en el suelo, sigue siendo una flipada. Cuando toco aquí en directo, que pa mí sería bonito. estupendo tu pelo hermoso bello, Que se muriera ahora mismo y el que gritaba por ello. Tu cariño gasolina pa mi cuerpo que los senos. Compañera combativa, viva la rosa del fuego. Oh, oh, oh. Wauw! Más concreto de Chicana, que el con el pañiente de la rumba catalana. Desde Cádiz mi vengo, vengo buscando jarana. Siempre con bandera negra, nunca nunca con la blanca. Oh, oh, oh. Así con dos dándole una canadita, Pasando nos dijeron por si le entra fatiga Como si fuera flota, Como si fuese dinamita Parece que se cojan el ciego de su vida Para es cotidiano, cotidianos algo normal, cada canudo Que yo me fumo, formulará Mi poco me pasa con mis manos, yo mi casa a uno le da mareo y se va nevada. Eso suele pasarme, pero poco si me falta, eso no trae no es bueno. Os invito a bearla, que somos muchos que da poco Cada que yo me fumo, con una grande lube de humo, que de momento ya no la veo, ya tendré tiempo si llego bien. ¡Buah! Espectaculares estos dos temazos de Pizu, como en casa, y Po va ser que no, incluidos en su nuevo trabajo cantando Las 40, que hoy os estamos presentando en el Pim Pam Pum. Ricky, qué máquina. Haciendo un Ricky El Pizu, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me he quedado flipando con eso. ¿Qué dices? ¿También regateas ahí? Sí, haciendo mis pinillos ahí. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, Pizu! <risa> claro, haciendo mis pinillos ahí de, de Ricky, ya te digo, que, que nunca la había metido en el flamenco ni siquiera en canciones que no tengo grabadas, pero... Ahí, ahí queda. Qué guapa. Bueno, al final es un estilo tan propio que puedes meter lo que te dé la gana, ¿no? O sea, al final... Yo, yo creo que sí. Una vez me, me dijo un, un colega de un hermano mío que, que es mucio y taxista, ¿no? Y, y me, me dijo, tío, a mí me encanta lo que hace, pero es que hace lo que te da la puta gana. ¿no? Claro, claro. <risa> claro. Dice, dice, hay canciones que, que no tienes estribillo o, o, mm. o no mantiene, digamos, ¿no? como los patrones de... Casi siempre una canción una introducción, una parte, después el trivillo, otra... Y dice si tú haces lo que te da la gana, o, o haces el trivillo con tus melodías, no sé, y digo, o eso es flamencores, tío. Por supuesto. O esa es la mejor <ríe> definición, ¿no? Claro, lo has entendido, desde desde digo, ¿no? Ya, claro, te <ríe> digo yo, hago lo que quiero y cuando quieras, ya está. Ahí está. Pues continuando con la entrevista, sigamos hablando del nuevo álbum. Aparte de las que ya hemos escuchado, ¿qué temáticas has querido abordar para las letras de las canciones? Pues mira, la temática que yo sigo en, en mi línea desde el primer disco es: ¿eh? como soy una persona inquieta, como ya sabéis que no paro, pues seguí contando trozos de mi vida y experiencia de que me pasa, ¿sabes? Y, y como digo que cuando empecé con esto, pues yo sabía que como yo, hay un montón, muchísima gente que viene desde abajo y se iba a sentir reflejado con las letras. Y entonces, pues eso, sigo cantando la mi vida. Que por cierto, para el próximo disco de Noceva, se la seguridad social le va a caer una buena. Sí, <risa> sí espera ¿eh? Pero aquí os digo, Free Luigi, grande Luigi. Dale. Dale. Luigi sí, Marcione, sí. grande, grande. grande. Vale, eh, te iba a preguntar qué, qué te ha influido a, para crear estas nuevas letras, pero, pero bueno, sí, pues más ya. o menos ya es lo que, lo que estabas contando. Eso, Rico, como os digo, es mi activismo, mi, mi culo inquieto, como dice mucha gente. y El no parar te hace que, que no paren de pasarte cosas, ¿sabes? Y si te quedas en tu casa o estancado, o llevas una vida sedentaria, pues... No sé, pero mi activismo pues, me hace de tener experiencia... diarias Te puedes ¿sabes? Sí, sí, claro. Tiene sí. una cosa de otra. Pero bueno, como digo, que, que como mi mejor forma es de expresarme cantando y sacando ahí mi, mi rabia y... Y yo, para mí, por ejemplo, eh, lo vi antes también, cuando estábamos en una antena, que, por ejemplo, la, la música que hago, ¿no? Sí. Eh, aparte de, aunque no me veáis eso, pero he cantado aquí en casa de Meta, Transmeta, sí. eh, Pum, eh, Cruz, eh, y para mí, digamos, de paseo, flamencore, o Flamencore, es lo que más, más garra o más fuerza hay que ponerle. Sí, ¿eh? Porque aparte de, de hacer gutural, eh, es que no sé cómo explicarlo de aquí, porque hay es que está con una fuerza de adentro, para hacer un, un quejillo y con la rabia y con... Por eso para mí el flamenco eh, hondo y de toda la vida y reivindicativo, eh, como siempre he dicho, que, que lo veo que, que tiene un montón de cosas en común con el punk Sí, sí. Muchísimas. Claro. Y tanto. Para mí, sí. Muy bien, pues que vamos a, a por un par de temazos más... Eh, ahí. En esta ocasión van a sonar Siempre en mi recuerdo y Corre que acelero. ¿Qué nos puedes explicar de estas dos canciones? ¿De, de qué tratan y por qué? Y por qué? Pues mira, la de siempre en mi recuerdo va por, por mi amigo y mi compañero Manuel, mi amigo de cuatro patas, mm. peludo, que estuvo conmigo 14 años y, y le debía un tema. ¿Sabes? Muy bien. Y Muy bien ya hecho. te digo, para mí es... Como he dicho antes, que para mí es, Es hacer pun también Cantarle también el amor Porque A mí es amor Lo que le canta Y tanto Claro que sí Así que Y la ternura Que, que, que estamos tanto Faltando en estos tiempos que, que también la debo ir arriba Sí Que no quita una cosa No quita la otra Tener, tener ternura y, y ser radicado Es compatible Claro que sí Y tanto Y eso es mi pequeño homenaje A, a mi perrillo Ya también sé que hay muchas personas, mucha gente que se puede sentir identificado porque ya sabéis los entornos, los círculos que nos movemos, cuánta sí, claro. peña estamos con los con los perros y las perras ¿sabes? que son unos más de la familia. sí sí Y en la de corre y pues aparte de que es un, un tema que va, es una amenaza, pero como digo yo, la amenaza ahí con melodía y eso suena distintos, pero <risa> sí, pero es muy en serio, que tenga cuidado hmm. cuando voy para la calle. Y eso, es eh, una persona indeseable Que que como ¿Cuánto y la canción? Creo que, que lo digo claro Son canciones antagónicas, antagónicas, ¿no? Sí, a, uno, sí, a, a uno le quieres y al otro le odias, odias. Claro. Mm. Y aparte también Ha colaborado Mi, mi compadre El Huevo, el Huevo, a, al piano Y ya te digo, yo creo que era un tema ahí muy, muy guay, nos falta una cabra Como le he dicho yo. <risa> <risa> Pero muy guay, la verdad que Muy bonita la experiencia y deseando tocarla en directo también con Muy bien. Muy bien, pues para todos vosotras, siempre en mi recuerdo y corre cacelero del pizu. Y hasta que no haya un mañana te recordaré ik amigo de cuatro patas te recordaré Y hasta que no haya un mañana te recordaré dat amigo de cuatro patas te recordaré Y hasta que no haya un mañana te recordaré wel. amigo de cuatro patas te voy a cantar una letra, que te zo'n moton de menos, un placer me compartío, malo y buenos momentos, al recuerdo de un lotrío, grabado está en mi cerebro, pasar tiempo y no me olvido, no me olvido de mi perro, desde cachorro conmigo, a buscarte fui corriendo, te salvé de un hombre malo sin dudarlo, te recordaré, y hasta que no haya un mañana te recordaré. En amigo de Cuatro Patas te recordaré. En hasta que no haya un mañana te recordaré. En amigo de Cuatro Patas. De chico me enamoraste Desde que eras bien pequeño Que tú eras de la familia Que amas, yo fui tu dueño De enterrarte fue muy duro Con tristeza no recuerdo Como tú no habrá ninguno Mi querido compañero Que dejaste un gran vacío Grande como era tu cuerpo Desde entonces casa ya nada es igual No te recordaré Y hasta que no haya un mañana Te recordaré Y amigo de cuatro patas me recordaré Y hasta que no Con lo quiero recordar girará va a more Con lo quiero recordar girará va a more Con lo quiero recordar girará va a Ik zei het zei, meedek er een puto krio. La verdad que no me alegra, me alegra que vies, vivo, siempre Fui tu pato mierda. rodeado de tus amigos, Dan meek, me Ik fui tan daar ben me de gades. tu cielo. dat hij tu tu sin Ik ga don del Creyéndote que era rambo, si estás muy poco dentro, seguro fue por tibato, llevando a perra vida, hacia vale aquí y el que roba barrio pobre se merece palearlo, no agachamos la mirada, cada vez que nos jugamos, los dos no tenemos ganas, algún día pasará algo, si me ves la calle, iba conduciendo, vuelvete para mí. Que la je como tú, donde je helpen? Kan ik je helpen? Kan je helpen? Kan ik je helpen? Kan ik je helpen? Kan je helpen? Kan ik je helpen? Kan Mira un poco por tu vida, por si acaso apártate. Si me ves, si me ves, conduciendo alguna vez. Si me ves, si me ves, conduciendo alguna vez. Mira un poco por tu vida, por si acaso apártate. Si me ves, si me ves, conduciendo alguna vez. Mira un poco por tu vida, por si acaso apártate. Si me ves, si me ves, conduciendo alguna vez. Mira un poco por tu vida, por si acaso apártate. Yeah. Poniendo patas arriba el pim pam pum Y el casal canca pa blanca el pizu Con estos temazos que hoy suenan en exclusiva Para todos vosotros. Qué guapo, siempre en mi recuerdo y corre que acelero De unido, de unido el pizu De unido este, este trabajazo Cantando las 40 que hoy está presentando Ya estamos ahí en mitad ¿No? Sí. Más o menos Estamos en, en el ecuador en el del ecuador. programa y, de, y, del, y del trabajo del pizu De Cantando las 40 Venga, vamos con más preguntitas Pizu, ¿quién ha colaborado en este trabajo que ya nos has dicho un poquito antes? Eh, ¿Y qué te parece cómo ha quedado el resultado de esas colaboraciones? No sabemos si hay alguna más. Pues mira, han colaborado en, en Deseando que llegue, han colaborado, como dije antes, mi hermano y mi hermanita de No Somos Tu Rollo. Sí. Después han colaborado en el tema de, de Corre Cacerero, mi... Mi compadre también, Seis el Huevo, mm. de aquí le mando un abrazo grande. Y en el, la lista interminable, pues colabora con, con el bajo, mi, mi compadre, mi hermanito también de Mario, de un grupo que se llama Garulla, no sé si lo conocéis, que es Cumbia Tú. Pues ya os pasaré el sí. enlace si no. Sí, algo me suena. Como mínimo el nombre. Y, y la verdad que muy contento con las colaboraciones. ¿Sabes? Eh, me hubiera gustado hacerlo antes en otros discos, pero no, no cuadro la cosa. Y, y para que veáis dónde llega mi ignorancia, que, que no sabía yo que se podría grabar a esta distancia, hasta hace cinco o seis meses, ¿sabes? Decía yo, pues, ¿cómo vaya en, Desde Barcelona, pero... Y sí, y, y sí, y sí que y, se puede. está es claro, posible. Y, sí, sí, sí. Da, y, y también iba a colaborar nuestro amigo y querido Valiente en el disco. Sí, ¿eh? Ah, sí. Vale, pero al final no pudo ser, o sea, que para el próximo sí o sí. Vale, que aunque sea me, me lo traigo de para la secuestra Claro Él encantado pero, sí, eh, sí, sí, sí sí pero Me apetece un montón hacerlo con él, que, que los quiero un montón Aquí le mando un abrazo muy grande Un abrazo vale. para el valiente, claro que sí vale. Muy vale. bien Vale, y para seguir hablando de la música de tu, Cantando las 40 ¿Qué diferencias musicales se pueden encontrar en este nuevo trabajo con respecto a, a los de antes? Ya, ya has explicado un poco, bueno, ya hemos hablado de que hay un poco de rap, un poco de reggae, pero, pero ¿qué, más, ¿qué más podemos encontrar aquí? Yo creo que más que nada sigo la línea de, de otros discos, lo que es eso, que, que eso me apetecía hacer algo de rap con, con los compas, eh, hay un trocillo de reggae también, ¿sabes? En, en el tema, eh, y Nova también poner un poco la tío con el piano que le da otro... Otro toca la canción. Mm. Sí. Ahora nos hablabas fuera de micros de la guitarra. ¿Sí? ¿De, ¿De cómo? Que ahora nos comentabas fuera de micros el tema de la guitarra, de cómo habías avanzado con la guitarra. Ah, sí, sí, que, que eso, que también voy mejorando, ¿sabes? También, tanto musical, también como, digo, también, eh, o dicho antes, de, de, con las letras o, o la, con las melodías. Claro que sí. Claro. Pero eso que me resulta cada vez, no es más difícil, sino para mí es. Eh, como un reto personal, decir, mira, pues que tengo, yo que no 800.000 sé, melodías en la cabeza <risa> Pero para no parar, ¿sabes? Y de tema, por, por desgracia, pues, pues como voy a seguir haciendo cosas y y estando en un montón de jaleos pues, sé que me van a seguir saliendo temas Que no pare Muy bien, pues vamos sí, sí. ahora con, con dos temas pa más, Pizu, ¿te parece bien? Vámonos a ello Pues mira, vamos a escuchar, viva la anarquía y la lista interminable en Viva la Anarquía metes una intro muy guapa. Explícanos de dónde sale esa intro, porfa. Mira, la, la de Viva la Anarquía eh, es un tema que, aparte de eso, lo he querido también o enfocado, no o a los cantautores también, o Ferlocio. ¿no? no hacerlo igual, sino a mi estilo, pero los acordes, si se fijáis, eh, son si las canciones de cantautores de, de la época. Sí, sí. Y la, la introducción, pues, eh, es una pareja anarquista que en los años 30, a principios de los años 30, pues, empezaban po, por aquí, por las partes de Cádiz y Sevilla, que era una pareja que se llamaba La Candela y Martinete. Que La Candela es la que recita al principio de la canción y Martinete es el que canta al final. Joder. Y entonces iban por los pueblos, pues, tanto ayudando a la gente a... Comer, Contra el alfabetismo, eh, a tener conciencia de clase, a luchar eh, al fin y al cabo. ¿sabes? Y la verdad, que el que conozca o lea un poquito de historia sabe aquí en Cádiz cómo estuvo el anarquismo, la verdad, bastante presente. Uh -huh. Ya conocería alguno también la historia de Casa Vieja o La mano negra Jerez. <ríe> o aquí en Sigrana por ejemplo, que hay un libro también muy bueno que se llama El anarquismo en Sigrana, Sí, por algunas canciones, ¿no? De Los Muertos de Cristo, creo que tienen alguna. Claro. Sí, aunque yo no pueda ver a Lorenzo, eh, lo tiene los muertos, que es un bendito. De aquí digo. Es sí, verdad, sí. algo he escuchado, que últimamente no está. Bueno. No, mira, y aparte también lo denuncio. Lorenzo robó los libros de la CNT de Hay para ir a la CNT de, de Utrera. ¿Qué dices? Y, sí. y a, hasta Cenegova, para un compañero anarquista que es eh, mi hermanito, Marcelo Villarroel, que lleva 30 años preso en Chile, secuestrado, y se negó en sí. Chile también a subir una pancarta a unos compas pidiendo la libertad de Marcelo. Así que sus letras para mí son basura. Joder. Hm. Vaya, vaya. Tal cual. Sí, sí eh, como yo digo otra vez, digo, hay un, un grupo que canta por ahí, que dice, inconfundible, irracional, llevamos una vida masacando al Estado, dice o cerrar de whatsapp porque después en la calle no sé dónde está no bueno esta peña que pero se bueno. le sube van de estrellitas y, y al final se la, la repampinfla pues todo. sí pues yo ya te digo con esos grupos pues no para nada pero es la canción de vida la Anarquía ya te digo eh, me apetecía hacerla así de, de esa forma y ya te digo termino ahí con, con toda la garra del mundo y, y volverán volverán Muy bien. y tanto volverán pues los años de plomo y la lista interminable es un tema que está llamado a tener parte 2 incluso parte 3 que la li... <risa> <risa> las hay <risa> <risa> <risa> <risa> de quién nos hablas sí. en esta canción a ver pues la lista interminable como dices yo creo que habrá la segunda parte seguro y <risa> la tercera la tercera no la descarto pero hablo ahí de de un montón de gente y más que me falta, que, que los metería en una hoguera esta misma, esta misma noche, los metía. bien <risa> <risa> o, o, o, o en un vitro Ardier. Ardier o Ardó, a fuego lento. Que, que, Ay, a fuego lento, a fuego sí, lento. Ya, fuego que, lento, lento que, duele, que duele más, que duele más. Pero sí, es una forma, es una forma ahí de, de eso, de expresarme. Y, y ar, para los que ya me habéis escuchado, pues, eh, la, una canción del penúltimo disco. Pues empiezo con la de, eh, que dice eh, desear más y acertarán empiezo también con desocupa sí y aquí en este tema pues también lo quería empezar claro que sí Yo te tengo que decir, Pizu, que, que me molan todas las canciones, pero la lista Interminable le tengo como, como un cariño especial desde que la escuché. O sea, la, me la he puesto más de una vez en bucle. Me parece espectacular, espectacular. Además, con la guitarrilla esa que le metes, que parece como música de, de ascensor, ¿sabes qué quiero decirte? Como muy fresca, como un poco surfera y todo. Y me parece una obra claro. de arte. Muy película de Tarantino, ¿no? Ahí... Sí, claro. sí, sí, tal cual. Claro. Y aparte, mi, mi, mi compadre Mario le da un toque con el bajo muy, muy guay también. Sí, ¿Sabes? Y tanto. Pero eso, que me faltan miles de nombres más. Que lo no, sepáis. En la próxima, y, en la próxima. Estoy, y como me denuncio que sea una cuarta parte, vamos a tener que estar haciendo jornadas hasta 2030. <risa> <risa> <risa> hasta 2030 vamos a tener que estar haciendo eventos para pagar. ¿Tú, tú lo has dicho. Pero bueno, pero bueno, que a mí no me van o a callar no... ni. Yo no me callo ni, ni, ni de bajo agua, pues eso está claro. Bueno, a lo, mejor, o sea, claro. a, a, a lo mejor vamos para adelante juntas, ¿no? <risa> claro. Ya te digo que eh, eh, eh, es un tema que, que me apetecía, que a lo mejor la melodía puede sonar, como dices tú, a lo mejor más alegre, pero hoy a saco. Como tiene que ser. Muy bien, pues vamos a, vamos a escuchar Viva la Anarquía y la lista interminable de temas. Arrángano. De Desde que existen las clases sociales, los oprimidos han tratado siempre por diversos medios de liberarse de su explotación uno de ellos era incorporarse a los partidos políticos burgueses avanzados apoyándolos en su lucha por el poder con la esperanza de que el poder favoreciera a los trabajadores ellos lo conquistaban en la calle mientras los políticos lo gozaban en sus despachos vueltos de espaldas al pueblo que los encumbró tras fracasar una y otra vez El instinto obrero formuló aquella máxima, que sería el primer mandamiento del trabajador consciente. La emancipación de la clase obrera tienen que hacerla los propios trabajadores. Viva la anarchia, siempre horizontale, porque neta mía nadie más que nadie. Viva la anarquía, siempre horizontale, y anti-autoritario, hasta que muera o me maten. Anti-autoritario, hasta que muera o me maten. Sé muy bien que no le caigo, ik nu niet meer kan. muy bien que no le caigo, ya saben que niet meer kan. Dat ik nu niet meer kan. Dat ik nu niet meer kan. Dat ik nu niet meer kan. Dat ik nu niet meer kan. Dat Que nu niet meer kan. Dat ik nu niet meer Que mi lucha está en la calle no encima de un escenario. Me considero anarquista, moriré con mi idea, lo demás no me interesa, me parece toda una mierda, me doy de una tierra herida, bien pegada a casa vieja, y es que que no se olvide que siguió la mano negra, tu propio peso te hará caer, el pueblo un día se levantará, porque es más fuerte que tu poder, nuestra pasión por la libertad, tu propio peso te hará caer, el pueblo un día se levantará.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 Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, de tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, solo, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, Pensando cómo encontrar un pueblo, un pueblo que me comprenda. Un pueblo que me comprenda. Un pueblo que me comprenda y esté dispuesto a luchar. Oh, lista de objetivo a eliminar que me va fuerte falta cuaderno ya no sé de sobra ya puede ser interminable no sé cuándo acabará que no se me olvide nadie que tengo para regalar que la pieza se desocupa y democracia nacional los de yunque manos limpia acto y vacío frontal los de abogados cristianos y todos los de hogar social los de sacabo la fiesta y el partido de bajar Fijoletos nacionales policía municipal y la puta conferencia Conferencia, conferencia, El peso y el PP no crean que se librarán y el banco de las arenas los de la quiero Guarda y en el infierno, o en tu trozo de cielo, que nadie os lo aseguro. Lita, no farta, no farta, dona trang. Het zijn los del feito obrero que se militar están todos los de la comunidad internacional va dentro los carceleros y guardias de seguridad escrito está la falaje los budes y tu hermandad y el consejo general del poder judicial me tenés que hacer dos partes que el tema se acaba ya Es más nombres no, no me caben y me faltan muchos quiero guardar ahí en el infierno o en tu trozo de cielo que nadie os lo aseguro vamos ya de menos hacerle un favor al mundo cava uno yo maar dat Het is belangrijk dat je er niet in verdwaalt. Het is belangrijk dat je er niet in verdwaalt. de is belangrijk dat je mundo, niet in verdwaalt. en el suelo, pero que sea profundo, pa' verdwaalt. dentro, y pa' dat dentro, y pa' in dentro, y is belangrijk dat Delirium Tremens, aquí en el Pim pam Pum, con estos dos auténticos temazos de Pizu, que nos está cantando las 40 de verdad. Viva la anarquía y la lista interminable. arránganos. De unido, de unido. Pizu, te, eh, nos estamos quedando aquí a gustito, eh, con, con todos estos temas que nos estás ofreciendo hoy. No has visto al Isma aquí dándolo todo Bo. eh, ahora mismo. Me, oy, me oy. hago polvo con la lista interminable, es verdad. Lo, vale. lo, lo admito. Pues o ya cuando la toque en directo verás. No, no, o sea, me, me pondré ahí cerquita para verte. Prepara poco. Hola. Ole, ole, ole. Ole, qué guay. Qué guay. Muy bien, pues tenemos todavía más preguntas para ti, Pizu Vamos con, con más entrevista. ¿Dónde has grabado y mezclado el nuevo trabajo y quién ha sido la persona responsable? Pues mira, este disco lo, me lo ha grabado mi, mi amiga Lau, que es de Badajoz, pero vive en Mallorca. Que desde aquí le mando un abrazo grande, grande y la verdad que estoy muy contento porque es la primera vez que me ha grabado alguien cercano, digamos, otras veces me ha grabado alguien que he pagado la pasta y, y a eso venga pum esto lo otro y, y esta vez ha, ha habido más cariño por medio, ¿sabes? Más, qué guay, qué guay. Y, y me ha encantado. Y la masterización se ha encargado Borja, que es un chaval de, de Mérida, que también le mando ahí un abrazote. Y la verdad que, creo que, que estoy muy contento con el resultado final del disco. Y estamos, y estamos. Sí. <risa> estamos, ole, ole. estamos disfrutándolo ole. al máximo. Ole. ole, ole. Muy bien, pues venga, va? vamos con dos temas más de este nuevo trabajo del Pizu, que estamos presentando aquí en el Pim Pam Pum. Y son eh, Toda la vida igual y Jardinero fiel. ¿De, ¿De qué habla Toda la vida igual y qué te impulsó a crearlo? Pues toda la vida igual, va eso también, que como cumplí los 40 antes hace un año y pico, pues, pues va de eso, que, que, que yo desde desde crío, me he criado también en un barrio periférico, eh, un vídeo complicado, y, y desde crío llevo corriendo delante de los malos, ¿sabes? ¿vale? Sí. Y eso que llevo toda to la vida, digamos igual, cambiando sí, porque la edad te hace cambiar, no cosa, pero... En parte, yo creo que, que al haber tenido esa infancia tan dura y un poco precaria, pues, pues me ha servido también la ayuda un montón, ¿sabes? De, de ganarme las cosas. Y, y la verdad que, que eso, que estoy contento ahí, que sigo en la brecha y, y ahí como, como estaba antes, ¿sabes? Protestando y, y dando guerra. Muy bien. ¿Y, de, y del jardinero fiel que te gustaría destacar? ¿Qué ¿Estás haciendo amigos, Pizu? Sí, como siempre haciendo amigos Sí, o <risa> sí, pues aquí pues vengo a, a, a dar mi punto de vista también de, de los grupos como Jericho o que van por ejemplo a Viñarro cuando Viñarro eh, explota a los currantes y ha pagado 7 euros la hora, usando 14 horas diarias, debiendo dinero a los puestos de artesanía y para mí ya toca a Viñarro por ejemplo y cantar algo en contra de que, no sé, es surrealista por mi parte Digo que además el, el punk tiene muchas ramas, ¿no? Sí, es la cosa pero casi todas las ramas, lo que le voy cantando casi todas son comerciales, ¿sabes? Correcto Que, que, que para mí la desgracia porque, por ejemplo, lo mío también puede ser una rama también del punk, pero yo es que el punk y, y el lucrarse, pues no lo veo de la mano, no lo veo para nada ¿sabes? a lo mejor otros tiros no lo sé porque no pero yo que me considero dentro de la cena punk pues mi forma de verlo no no lo ve así vaya claro la... el, el, el punk siempre tendría que ir acompañado de la actitud no uh -huh. sí si... a mí sí. Just... Sí, un sí un compromiso social ¿sabes? por lo menos para para para mí uh -huh. lo que os digo antes que si yo las letras la canto y no las llevo a la práctica pues pa, si voy cantando contra la explotación y después voy a a viñarro como hay grupos que he visto Que van a festivales que, que lo patrocina Coca-Cola y, y van mm. cantando contra palestinos, yo, para mí es, que, mm, es surrealista, es lo que hemos dicho. Jamás tendrá mi respeto, eso está claro. ¿Sale? Me considero que voy en un, en un mundo paralelo dentro de la música o algo. ¿vale? En otro y, mundo. Y eso, en, en, en, de hecho, Tamp en, en un mundo mejor. Claro, tampoco me ha gustado nunca los carteles PUG, que haya un, un nombre de, de, de, de, de, de, de, de, de la cabeza de cartel grande y los demás chiquitillos. O, Que va, que va? va. No es lo mío, te digo. Así Muy... que una, una y otra vez me cagaré en la cabeza de cartel, ¿cómo dices? <risa> Muy bien, pues vamos a, vamos a escuchar toda la vida igual y el jardinero fiel. Seguimos aquí en el Pim Pam Pum. Vamos vamos ya llevo prima desde que era un enano sé que sigo siendo un bicho raro que la mala compañía nunca quizá mirado que ya Con buca gana, me levanto temprano a la mañana, mañana como bien que se tacó tan la cama, la cama no me dedico a tocar la guitarra, guitarra, el obra y recojo chatarra, chatarra, me dieron en casa que tuviara, tu si no fracasara. Pasan los días correndo deprisa morando y de a son más de 20 años, llevar muerto y moverado, sigo siendo agujerga, perdo tengo dentro un niño malo, hace tiempo a mi agelito, se lo te pilló diablo, que yo todo lo que tengo, nadie me la ha regalado, con trabajo, con esfuerzo, poco a poco lo he logrado, porque sigo siempre yendo de cuerpo uniformado, todavía me manifiesto, manteniendo el puño largo. Con bubo cagana me levanto temprano a la mañana, mañana con los bien que se tacó tan la cama, la cama no me dedico a tocar la guitarra, guitarra, el aura curro y recojo chatarra, chatarra, me dijeron en casa que estudiara, estudiara si no fracasara. Canciones punk que no me dicen nada, ya casi no de cojones, lo de hostia en el bar, no sé cuánto, cuántos grupos que sonato casi igual, dejan claro que el dinero les da la felicidad. Se dice que el punk tiene mucha rama, yo la mayoría cualquiera la podaba, se dice que el punk tiene mucha rama. Le pon la pata para tocar un festival. Que pasa que lo organice y que se explote al personal. Con que habrá tus putas letras de la solidaridad. Si le no escribes para un evento, ni uno te contestará. Se dice que el poo tiene mucha rama. Yo la mayoría con la podaba. Se dice que el poo tiene mucha rama. Yo la mayoría con se la podaba. Me correct voor de sangre en narco-pool, zijn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 Protagonismo en la cabeza de Carté. Muy bien, increíble, increíble el nuevo trabajo de Pizu. Brutal el, este álbum Cantando a las 40, estamos aquí encantadísimas. Disfrutando fuerte, ¿eh? Disfrutando fuerte del disco y de la conversación también, está, sí. está siendo muy guay. Muy guay. Eh, mil gracias, Pizu, por contar con nosotras. A ustedes, a ustedes, un placer, ¿eh? Ojalá estuviéramos ahí al lado que me llegaba Ojalá, Ojalá ganas de pegarte Ojalá. un abrazo vale. Vamos llegando al final Pero aún nos quedan algunas preguntas por hacerte eh, Hemos podido ver La portada y contraportada de este Cantando las 40 A cargo de quién va el diseño e Impresión del nuevo trabajo Pues mira La, la impresión y todo lo hace Mi compadre Jesús ¿sabe? Que Un colega Pero lo que son los dibujos y todo como, No sé si lo he dicho otra vez de Que lo hago yo a lápiz ¿sabes? Normalmente se lo hace yo todos los diseños a lápiz y ya después se lo paso al colega que es diseñador gráfico. Ya lo eh, vamos, que es el mérito de él. ¿sabes? Lo mío es la idea. Tú le das la idea y él, él te, la, te la plasma. Sí, él la plasma. Y en la contraportada le he eso, rendí homenaje a mi Manuel, a mi perro Sí, Olé. pero eso que, que todos todo los logos que da en las camisetas, los discos, todo eso es mío antes dibujado a lápiz. ¿no? Mm. Qué guay, es. que me, me gusta mucho dibujar Do it yourself, claro que sí Bueno, vamos con más preguntas ¿Tienes intención de sacar el nuevo álbum en formato físico, Pizú? Sí, ya Pues justo ayer me llegaron Sí, eh, ya CD. están, ¿eh? Ya llegado ahí, ya eh. ahí los CDs, vámonos Vamos, <risa> vamos <risa> ahí Cantando sí, las 40 eh, Que pregunté para hacer vinilo ¿Sabes? Que para mí es un sueño Pero eh, eh, todavía lo veo inalcanzable la, la pasta que me pedían ¿sabe? Que Ojalá algún día lo pueda hacer Ojalá. Ojalá, ojalá, pero que me encantaría algún día de, de poder hacer lo que sea un, un esto con otro grupo, que no me acuerdo el nombre, como se dice. Pero me encantaría, la verdad, hacer algún día un vinilo. Y los cassettes tampoco los descarto, que también me gusta. Eso también está guay. ¿no? Sí, sí. Nosotros a veces en el programa hacemos eh, programas especiales a base de, de discos, cassettes, CDs. Y nos molaría mucho que tuvieras un, un, un cassette o un, o un vinilo. Sería guay o No lo descarto para nada, te digo que me encantaría por lo menos ver vinilo. Hay, hay un recopilatorio, aunque sea, ¿no? aunque claro. no sea un disco, pues a, algún día hacer un recopilatorio claro. en vinilo. O con otra, con otra banda media, como hacen también alguien. Entra... Un split. Claro. Sí. Compartir gato, un split, ¿no? Pero, Pero tío, entonces además. no te cabe nada, que un vinilo es muy cortito. ¿eh? <risa> claro, claro. Claro. Vale. Vas a tener que acotar, ¿eh? Tendrás que seleccionar. También es verdad, habrá que mandar uno a pedir que tenga más memoria. Un <risa> <risa> menino más grande. Un menino más grande. Más grande. <risa> a ver, entonces ah. cuéntanos eh, cómo lo tiene que hacer alguien que quiera pillarse el Cantando las 40. ¿Qué ¿Hay opción de descarga? Eh, ¿Cómo y dónde? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, ahora lo estamos subiendo a YouTube, bueno, lo está subiendo mi, mi compadre Fran, pero en cuanto lo suba en dos o tres semanas eh, en BatCamp, siempre lo pongo de descarga gratuita. Uh -huh. Vale, aparte pues la peña soy, yo mismo me encargo de, de enviar o los CDs o las camisetas o, o el mercadito como yo le digo que es lo del merchandising eso me parto todo, con ansiedad así <risa> el mercadito <risa> y si yo soy mismo el que me encargo de, de enviarlo así que que eso es alguien que me hable ahí por, por correo o a message o al instagram sí, y ya yo sí. me encargo de, de enviarlo claro que sí vale Que por cierto, no, para, no es lo mismo que, que ha dicho ahora, ole, que hay gente que lo diferencia, el ole y el ole es muy distinto. ¿eh? Lo que <risa> el, el no y lo el mismo ole de ole. Claro, no es claro. lo mismo, no es lo mismo. No, no, para nada, para nada. Venga, genial, pues vamos a, a, ahora con dos temas más de este trabajo que se ha marcado el Seguiremos con un rayo de luz y por falta de ganas no será. Sí, ¿de qué nos hablas en, en este tema Un Rayo de Luz? Pues en Un Rayo de Luz hablo de, de la lucha anticarcelaria aunque hable ahí de mi experiencia personal no de, sí. de eso de que me involucro, como, como sabéis en, en organizar y hacer jornadas con los compas eh, pues va de, de toda la peña que, que hay que sentir apatía, empatía y, y nos manifestamos a la puerta de las prisiones y, y pedimos por lo menos ya te digo, que que las condiciones sean las más ¿sabes? y tantos compañeros y compañeras como están ahí secuestrados, pues para mí es algo que lo llevo ahí de dentro, la lucha anticarcelaria, en sí. cada disco hay un, una pinceladita y no me puede faltar. Hmm. Así que va dedicado a todos y a todas las que estamos ahí en la lucha por preso y presa. Claro que sí. Y en por falta de ganas no será, ¿qué, ¿qué nos quieres decir con esto? ¿Qué nos sugieres? ¿A quién se la dedicas? Eso voy lanzando una pregunta al aire. ¿Quién? Yo digo que Aunque yo fui el primero que lo haría, pero bueno. Se lo dedico a, a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Como siempre. Que tampoco me puede faltar un temilla en los discos. Y, y ya te digo, es, con todo mi odio. Como, acá. Como lo canto, vaya. Acá. Así que. Que lo hice. Muy bien, pues vamos a escuchar un rayo de luz. Y por falta de, por falta de ganas, no será del pizu. ¡Somi! ¡Vamos! Tiene que me marcho ik moet doen. Ik camino niet voy ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet de Ik weet niet sistema, venimos a suenan tambores de guerra, los no nos paran de grabar. Somos el fuego y la candela que grita tras los muros Para la gente presa nos apaga la llama Seguimos echándole ni a luchas y carcelarias No habrá quien nos detenga Somos el fuego y la candela que grita tras los muros Seguimos echándole ni a lucha y cartelaria, no habrá que no detenga. Que vamos a seguir gritando, haciendo ruido de fuera, para solidarizarnos y denunciar lo que nos cuesta. Cuántas muertes en caso extraño, que nadie paga por ella, cuántas pobres sí y sabe cuándo sabrá. Somos el fuego y la candela que grita tras los muros para la gente se apaga la llama seguimos cantándole mi lucha anti carcelaria no habrá que nos detenga Somos el fuego la candela que grita tras los muros para la gente presa, nos apaga la llama seguimos chándole, ni a lucha no habrá que nos detenga. Por tu libertad, por tu salud, te alumbrará, rayo de luz, tu libertad, por tu salud, alumbrará, rayo de luz, tu libertad por tu salud, te alumbrará, rayo de luz, tu libertad por tu salud, la numbrará verdad por tu salud, alumbrará un rayo de luz libertad por tu saludo alumbrará un rayo de luz nuestra Ik que yo, te han llevado maar ik weet dat ik De la kan. del Estado si wat ocasión te maar como weet dat ik het Que kan. Ik het niet kan. Ik weet niet wat je denkt, maar ik weet dat ik het niet kan. Ik Puede que tu Dios te perdone tus pecados, que nosotras no. Por lo que habéis torturado, medallado no. Para el policía filtrado de un puto control. Ik zal me salvo. niet si si meer Yo eterno a los maderos, oh, yo eterno el mundo entero. Oh, yo eterno a los maderos, oh, yo eterno. Eran un rayo de luz y por falta de ganas no será de El Pizu desde su LP cantando a las 40, alright, ahora sí que se nos ha quedado un programa para enmarcar. Espectacular El Pizu poniendo los puntos sobre las i's. ...y a los maderos en su sitio... ...tremenda Pizu... ...hola ahí, Hola, que nunca farte... ...acá siempre... ...siempre... siempre ...qué guapas, siempre, qué guapas las dos... Bueno, ...todas, una a una... ...las estamos disfrutando al máximo... ...en, en esta edición 514 de Pim Pam Pum... ...en directo, en Radiotrama... ...y con, y con el Pizu... ...no, no podemos estar más, más, contentas, más contentas... ...la verdad... ...hola ey. lo mismo de recíproco. ...muy bien, pues acabaremos esta entrevista... ...y este programa especial con algunas preguntas más y un final de fiesta con los tres últimos temas de este discazo que hoy nos está presentando El Pizu, Cantando a las 40. Vamos con las últimas preguntas. ¿A quién va dedicado y para quién son los agradecimientos en tu nuevo trabajo? Pues mira, de, de, de dedicado va... Pues como has dicho antes, a toda la gente que, que me rodea, que, que, que son un montón y de un montón de sitios y que estaré eternamente agradecido, ¿sabes? Que, que hace que esto tenga o cobre sentido, ¿sabes? Yo lo veo así, soy gasolina para mí, ¿no? eh, así. y también le dedico, a, a, también dedico a, a mi hermanito Adri, que se me fue el año pasado, ¿sabes? Sí. Y también le hacemos un homenaje en junio, pero en definitiva es eso, que a, a todos los que estáis ahí, ¿sabes? Y, y hacéis que esto tenga sentido. Entonces, y ya la penúltima, ¿tienes bolos a la vista?, ¿Cuándo y dónde podemos venir a verte? Que ya lo hemos hablado un poquito, pero vamos a aclararlo. Pues mira, en, empiezo, que ya lo ha invitado a ustedes, eh, a final de mayo lo presento aquí en casa, como siempre, para gente más afín, que no suelo colgar por ahí en Redrina, que eran tres familias, que estáis más que invitadas, y eso es el 24 de mayo. Pero a partir ya de, del 7 de junio empiezo, tengo un concierto en... En, en Rota, que es un pueblo de aquí de Cádiz, sí. donde mm. era mi mi hermano Adri, que os he hablado antes, de mm. hacer homenaje y ya después empiezo, tengo cerrado también el 14 de junio en el, CC, el CCO de Ropa, vamos a preparar unas jornadillas y ya lo estoy programando todo para cerrando lo que estamos organizando, todos los eventos que tengo ahí programados, ¿sabes? Muy bien. O como digo, como me gusta que tenga un trasfondo ahí, que sea algo solidario, buscar una causa, buscar ponerte a pasarla o todo, pues es un poco más complejo, pero es lo que me mola y, y voy a por ello Claro que sí. Muy bien. Pizu, vamos a acabar con los tres últimos temas del Cantando las 40 que hoy hemos presentado. Las últimas canciones son Prohibido rendirse, Sigo dando guerra y Bonus Track. ¿Qué mensaje lanzas en Prohibido rendirse y, y de qué nos hablas? Pues en el prohibido rendirse hablo de. Hablo de mi caso, ¿no? Pero hablo en general de, de la salud mental, de. Sí. A, a todo, todo lo que sienta reflejado y. Que aunque nos cueste algo, hay que pedir ayuda ahí de la gente que nos rodea y, y no hay que rendirse jamás. Hay que sacar fuerza ahí de donde sea, que. Que eso, que. Somos luchadores y luchadoras, coño. ¿Y tanto? Eso, y ya soy el primero, ¿no? Como he dicho, que a lo mejor me cuesta un poco de, de pedir ayuda, pero que termino pidiéndolo, ¿sabes? Que no es que me cierre no, pero que, ya te digo, que la gente que nos rodea y la gente bonita, es lo más grande que, que tenemos ahí. Muy y de, después la de la vez sigo dando guerra, pues, voy contando también un poco eso de <ríe> pues, la peña que, que me suele preguntar, ya lo digo en la canción, ¿no? Que me dice mucha gente, o, o no te dedicas a esto, o, o por qué toca aquí, o, o tantos centros sociales, pues, Voy okay. explicando un poquillo también lo que me hace feliz y cómo actúo, ¿sabes? Y, y para mí lo más grande es cómo canto en la canción, de que al final, pues, son amistades verdaderas lo que voy haciendo, ¿sabes? Para mí es, es muy grande llegar a un sitio que me abran las puertas de su casa, que no me falte de nada. Eso eh, es lo que te motiva a escribirla. Claro, claro. Y eso bien, contar un poquillo ahí a la peña para pa que vean cómo actúo, que, que no tengo la culpa, que, que los demás grupos que no canten lo que... O que no llevan a la práctica lo que canta, no, no es culpa mía, ¿sabes? Claro. Yo voy cantando a esto y, y el que no lo entienda, pues lo siento por él, pero seguiría dando guerra, como dice? Y la última... Y, y el, ah, el último tema, eh, pues también para mi gente, ¿sabes? De decirle eso, que querría que me muera no llorar y que, que cantarte uno de mis temas y, y que mala guitarra no me El Flamencore, aunque yo, aunque yo la palme, el Flamencore yo creo que jamás morirá, ¿sabes? Bueno, pero te Porque queda cuerda para pa rato, ¿eh? Sí, es lo que me ¿Eh? queda. Lo bueno. te digo, es un bicho malo. Bicho malo, todavía me quedan un Mala poco hierba, de... mala hierba. Sí, todavía me quedan unos pocos años de la guerra. Uh. Te, digo. te digo, hasta que tenga fuerza, el Flamencore no, no va a parar. No está claro. Muy bien, Pizu. Pues mil gracias por estar hoy en este programa que te hemos dedicado para presentar tu nuevo trabajo Cantando las 40. Ha sido un placer y un honor que hayas pasado una vez más por el Pim Pam Pum. Ya sabes que esta es tu casa. Cuídate y sube pronto a los escenarios, que es donde te queremos ver. Un fuerte abrazo a Mick. ¿Cómo has estado? ¿Qué te ha parecido esto? Hola, y a mí increíble, muy grande. Yo tenía un montón de ganas de, de ir de ese rato con vosotros ahí. Nosotros Ha sido súper guay poder encontrarte otra vez y, y saber de ti y, y presentar todas las canciones. Bueno, un, un auténtico honor y un auténtico privilegio. La verdad que sí. Lo mismo digo, compañero y compañera. Es eh, un honor también para mí. Ya te digo, ojalá no nos veamos trotitos, que seguro que sí. Claro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Volver, en la comida Empertoloal, la Catch tres Temacles de Herpizu, que serán prohibidos rendirse, sigo dando guerra en per acabar el bonus track, sí. tot un plaer que ens no de perquè ja sabeu que sou el motor que fa aquest programa i el cor que el fa Sense res tindria sentit, com sempre dient, família ens A les I pues, res, salut i revolta. I revolta. Uhuh. Algo en mi mente no va bien, me siento regular, me cuesta pedir ayuda, nadie quiero molestar, horas que perderé tumbado en el sofá, pensando en que hice mal y quiero volver, volver a ser feliz, tengo una pena dentro Weet que para que no se vuelva, ik a repetir y tu is me zo una cicatriz hablando sin motivo malamente sobre mí, sin dat de nada ni de sonreír, de este maldito dat me quiero salir, puta Het mierda que llevo, dat queridos se fueron, demasiado en tan poco tiempo y quiero volverme a divertir, sentarme en una silla para cantar cerca de ti y quiero soñar contigo rey todo lo que me pudre alejarlo de aquí y sin descansar sin apenas dormir tengo que confesarte que no me la vi venir lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Hoy decidí que esta pesadilla llegará a su fin. Quiero que mi voz hoy vuelva a ruir. Con lo que me rodean lo voy a conseguir. Y recordaré todo lo que recibí, los mensajes de apoyo y el tiempo que me perdí. Y voy a volver, volver a ser feliz. Tanche del diccionario y el verbo rendí. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. A veces me pregunto cómo me ha pasado todo esto. Voy buscando respuestas de verdad que no la encuentro. Si una persona cambia, cumpliré uno de mis sueños, señor. Oh, guerra sigo dando, guerra, lucho y no me canso. No puedo evitar de ser solidario, vivo en un mundo. De mierda en el que no me ha dado pa no reventa. Me alineo een cigarro, ando en un camino largo, me meto en el fango sin que Sigo protestando, amanece en me levanto, levanto, soñando, soñando en quema, con quema en los bancos. Hay gente que me pregunta que tiene curiosidad ¿Cómo es que no te gusta de tocar en un festival? ¿Cómo rechazas dinero que te ofrecen por tocar? Porque muchas veces actúas dentro de un centro social. Mi respuesta, compañero, es muy simple natura. Porque la fama no quiero, busco mi felicidad. Porque a la práctica lo llevo, lo que canto realidad. Dime tú qué culpa tengo, que no lo hagan los demás. Guerra, sigo dando guerra, yo no me canso, no puedo evitar de ser solidario. Cuando voy a dar un concierto, se da el sitio donde sea, de nada nunca me falta, de su casa abre la puerta, conectamos la primera, nos une mucha idea, se convierte con el tiempo en amistad verdadera feliz con lo que hago con poco en la cartera voy a seguir ayudando a todos los nadie mientras pueda si la frase no acabo dejo palabra media pa' que tú la termines y te sientas parte de guerra, sigo dando guerra, lucho y no me canso, no puedo evitar de ser solidario vivo en un mundo de mierda en el que no me adapto pa' no reventa, me adiño un cigarro a en un camino largo me meto en el fango sin temerle ana sigo protestando vamos ya bato miente Cuando muera no me llores, no te vaya a entrar la pena. Cógeme con mi guitarra, quémame en una candela. Hazlo por mi buen amigo, cántate uno de mis temas. No olvides que en el camino te iluminará una estrella. Cuando muera no me llores, no te vaya a entrar la pena. Cógeme con mi guitarra.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 En drama, punkka. A la salsa. Yalskerres. Salut. Tot de volta.